Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo programa de USSS en Onda Tu recreo universitario Para el día de hoy tenemos muchas cosas, noticias, música, deportes De todo un poco para que se informen sobre lo que está pasando el día de hoy y se informen de los temas que a nosotros nos interesan. Eh, les cuento que en este momento hay 16 grados así que ya hace bastante calor y me encuentro con la primera sección del día de hoy que son las noticias junto a Ignacio Vildós. Hola Nacho ¿cómo estáis? Buenas tardes gente de U.S. en Onda, buenas tardes Romina. Muy buenas eh, tardes. Est estrenándose en su primera locución aquí en La radio de la Universidad de San Sebastián Por supuesto bueno, Partamos con lo, lo principal en este caso de, de, En el área de salud Que es la gripe porcina Mucha controversia está generando este tema eh, Si bien bueno, Se gestó en México Y se ha generado mucho eh, Una enfermedad mortal Primero que todo Y hay mucha gente contagiada Y bueno, me gustaría más o menos Porque ya el tema más o menos se maneja Pero ahora ¿Tú sabías que en los aeropuertos iban a poner cámaras que tenían un dispositivo térmico que ah. podía ver si la gente estaba eh, traía la gripe por medio del, del calor corporal? Ah, mira, eso es súper importante. Yo no lo sabía. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que estas cámaras térmicas de los aeropuertos no detectan los síntomas de la gripe porcina. No lo detectan. Bueno, la entidad explicó que los aparatos que, muest eh, que muestran si una persona tiene fiebre no son de utilidad si la eh, enfermedad está en, en fase de incubación. Mm. Asimismo agregó eh, que el sistema no es fiable. Eso pasa con la gripe porcina y me gustaría pasar al, al tema nacional. Aquí sí, eso nos interesa yo creo a todos. En Chile ya hay 13 casos de sospecha de gripe porcina y hay 5 ya que, que fueron descartados. Eh, aunque inicialmente el MINSAL dispuso 8 hospitales para atender a posibles contagios, hoy esto se, aplicó, se amplió perdón, a hospitales regionales e incluso clínicas privadas. Eh, bueno, en mi caso personal, eh, eh, mi mamá trabaja en un servicio de salud en donde, eh, claro, en un hospital privado. Y e igual, desde el, si es que llega alguna persona con fiebre o algo, desde el portero hasta el último... Todos serán detectados. Claro, todo y, y la, la gente de ASEO, todos tienen que usar la mascarilla especial que ella encargó ah, claro. en estos días que debería haber llegado hoy día, que eso también es, es un problema de la gestión, de, en este caso, del hospital, que no se han demorado y han tramitado mucho ese tema de las mascarillas. Oye, Por, ¿y qué pasó con el, la persona que se registraron acá en Tomé, en nuestra región? Eh, bueno, eh, están en, en análisis y por ahora han sido eh, no, no, no está eh, declarada la, la enfermedad, están eh, Me gustaría pasar al tema de los chicos de que se extraviaron en, en Chihuayante. ¿Te acuerdas de, de tres chicos que se extraviaron ah, ayer? Sí sí sí, algo escuché las noticias. Bueno, los tres chicos que entre que su edad fluctúan entre los 11 y los 15 años. Eh, ayer desaparecieron en el cerro de, de Chihuayante bueno estos chicos eh, aparentemente estaban en excursión, y estaban jugando y, y, y bueno lo bueno que hoy día eh, pude percatarme y salió la información de que estos chicos fueron encontrados fueron encontrados en y permanecieron 17 horas desapareció. obviamente el GOPE aquí hizo su labor junto con los vecinos y amigos de estos chicos que La vieron, la vieron bastante negra, fíjate, bastante negra. Sí. Imagínate que Romy perdía tu sola en el No, bosque. me muero. Oigan, chicos, les tengo un dato. Para los que quieran opinar de las noticias que está hablando Ignacio, los invito a entrar a www.tvperiodismo.obligo.com, señal envío, así que ahí pueden dejar sus comentarios para que los vayamos leyendo aquí en directo y sepamos cuáles son sus opiniones sobre estos temas. Romy, sí. mañana, eh, si bien... Eh, Tú sabes que estamos en periodo de elecciones, tanto eh, campaña a nivel nacional como regionales, regionales y universitarias De aquí de, de la misma supuesto, San Sebastián. La sí. Mañana es la eh, se va a efectuar un debate en la en el patio inglés, alias la Concha, que es el patio principal de la Universidad de San Sebastián, en donde se presentarán las dos listas que en estos momentos están inscritas eh, para la Federación sí. de Universitarios. Ah, muy bien. O sea, que ahí puede, puede ir a la gente a hacer preguntas y todo eso, a informarse. Esa es la idea, eh, que además va a, estar, va a ser grabado ah, yeah. eh, por estudiantes de la carrera de periodismo de segundo año. Ya. Yeah. Y claro, la idea es básicamente que la, lo, nosotros los estudiantes sepamos las propuestas y podamos claro. eh, conversar con los chicos, con los candidatos para, para ver qué, qué tan buenas son las propuestas y si realmente se pueden eh, llevar a cabo. Obvio, así que todos están invitados a que asistan mañana ahí a la Concha eh, a las doce y media. A las doce y media en el patio inglés alias Concha. Claro, así que ahí vayan a hacer sus preguntas y todo lo. para informarse por quién van a matar. Bueno, nos vamos con un tema. Eh, sí, vamos con un tema, Romy. Mira, te, tú te Preséntalo acuer... tú mismo. Eh, no, es que en realidad. el, el, el... Ya, yo lo presento. Bueno, se hizo un poco de rogar, pero bueno, ya, lo va a presentar no, él No, quiero presentarlo yo Ya, yo lo presento ya, Bueno, el tema es, es de Foo Fighters Es un grupo que muy, muy bueno, que me, me recuerda a mi infancia Junto con The Green Day, con esa onda Me gusta esa onda de, de pan californiano ya. El tema se llama Learning to Fly o Aprendiendo a Volar Así que vamos con el tema la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno amigos, ya estamos de vuelta con el segundo bloque de USS en Onda, tu recreo universitario. Ya está aquí a mi lado el señor Felipe Jiménez, así que grito de las mujeres. ¡Uh! Hola Romy, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? ¿Cómo, Muy bien. Oye, cómo lo estáis pasando ahora como nuestra nueva locutora? Súper bien, feliz de estar acá, así que súper cómoda Muy bien, bueno Romy, hoy día tenemos un invitado especial, hace tiempo que no teníamos sí, invitado invitados. Así que quiero que él mismo se presente acá en USS Onda. Hola, ¿cómo estás Jorge? Hola amigos de USS Onda, ¿cómo están? Súper bien, bien, ¿y bien? tú? muy bien, gracias Muchas gracias por la invitación Gracias, <risa> gracias a ti por venir <risa> Un yeah. placer estar aquí Bueno, eh, Jorge, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos cuál es tu nombre primero, así como... Un currículum. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo. Bueno, Jorge Antonio Revena Sepúlveda. Ya. Tengo 21 años. ¿Y de qué universidad? No, Obviamente, no. San Sebastián. Muy bien. El, el, Para es que vean que solo traemos nuestro. material San Sebastián. Obvio. Estudio Fonoaudiología. Fonoaudiología. Muy bien. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, aparte de estudiar, eh, una de mis pasiones es la música y por lo que estoy acá en el programa... Muy eh, hace mucho tiempo he dedicado mi, mi energía a esto de la música y es lo que me tiene acá, este año estoy emprendiendo un nuevo rumbo en, en el sueño que tengo, aparte obviamente estar estudiando, mi hobby y, y, y aparte de un hobby lo quiero hacer parte de mi vida como una profesión, eh, la música. La música. Un romántico Un romántico Muy bien Eso, cuéntale a nuestros auditores ¿Qué tipo de música tocas tú? Sí, desde primero ¿Desde cuándo cantas Y cuándo compones? Bueno, la verdad que yo toda mi vida He estado ligado a la música eh, Primero partí como músico Tocando batería Mis papás me contaban de De cuando muy pequeño eh, Me veían ahí pasear Con mi andador Me veían tocando tarritos Y cosas así Y, y me inicié tocando la batería Ah, ya, yeah, muy bien. Luego empecé a, a introducirme más en este mundo de la música. Aprendí a tocar también la guitarra, el piano, el teclado y posteriormente el bajo. Y, y finalmente descubrí que podía cantar. Y, y bueno. sé que escuchan, está aquí Jorge en vivo en USS <ríe> Nonda. <en> <ríe> y así partió todo, pues, y, y finalmente pude descubrir que tenía el don también de escribir canciones. Ah, muy bien. Romi, ¿alguna pregunta? sí. Eh, ¿cómo nace esta esta ficción por ser músico? Bueno, la verdad que la motivación vino de parte de mi familia. Especialmente de mi papá que también canta. Eh, siempre las reuniones de familia, ellos guitarreaban, y yo de chiquitito siempre los acompañaba. Ah, ya. Así que fue, fue como una motivación de parte de mis de mis padres. De mi de familia. O sea, hasta en los genes. Sí. en los genes. Oye, y cuéntanos una pregunta importante para, para un artista. ¿Sí? ¿Cuál o cuáles son tus prosers y por qué? ¿ Mis prosers? Bueno, la verdad que en, especialmente no tengo uno eh, definido. Oh, ah, ya. Yeah. Eh, siempre me he preguntado por qué, pero quizás tengo como una, una gama amplia de, de artistas que admiro y específicamente no tan solo mi estilo, que sería el romántico, oh, yeah. sino que yeah. saco... De, muchas, de muchos artistas, músicos antiguos como Juan Antonio Labra, ah, yeah. eh, sí, música moderna, yeah. tanto en mi estilo como el rock, el jazz. M me nutro de mucha, muchos estilos como para tener un estilo distinto y meter eh, matices distintos también a mis canciones. Ah, yeah. Para los chicos que se están recién incorporando a nuestra señal, eh, estamos acá con Jorge, nuestro invitado de hoy, un músico. Compositor, cantante, toca, bueno, como nos está contando, varios instrumentos. Sí. Así que seguimos con las preguntas para Jorge. Jorge, mira, nos contaste que desde chiquitito tocaba, le la, la, la batería. A todos, ¿A sí. ¿A más? qué ¿A qué más? Cuéntanos, ¿en qué más te manejas? Bueno, mi pasión era la batería. Posteriormente, bueno, como la batería obviamente emite mucho sonido, mucho ruido, mis papás estaban un poco reacios a comprarme una batería. Ya. Yeah. Así que mi papá, su sueño frustrado era aprender a tocar el piano. Ah, ya. Y a raíz de eso me regaló un teclado. ¡Ah, ya! O sea, también teclado. Y ahí empecé a, a instruir un poco, aprendí a tocar el piano, la guitarra, posteriormente y el bajo. multi entonces sí. este chico que viene hoy día a nuestros estudios. Sí. Me apasiona la música, así que gracias a Dios me dio ese don de, de poder también tocar varios instrumentos. Ya, oye, Jorge, cuéntanos. Eh, ¿En quién te inspiras para componer tus canciones? Ya que son temas románticos, alguna bolola... una no sí, música inspiradora por ahí... Cuéntanos acerca de eso. Mira, la verdad es que hay una ironía que siempre me, me, me río de esto porque cuando yo compuse la mayoría de las canciones eh, que van a ir en mi disco, Futuro, eh, no había una música inspiradora en especial. ¡Ah, ya! Yeah. Y, y tuve a raíz de eso que inventar situaciones porque ah, la okay. verdad estaba solo, estaba en busca de un amor... Bien. Y empecé a imaginarme situaciones que me gustaría vivir Y a raíz de eso empecé a crear varias canciones Por otro lado estaban las historias de amigos Que muchas veces me las daba de de, ah, <ríe> de ya, consejero de, sentimental de consejero. Ah, Y de ahí, y de ahí robaba alguna historia ah, y creaba muy bien. Pero actualmente Pero estoy... Hay una musa Hay una musa inspiradora que es mi bolola Así que Estoy escribiendo todas las canciones a ella y de verdad que tiene un sentido distinto el, el cantarlas porque se siente diferente, es como una sensación súper fuerte. ¿Cambia algo? O sea, de, de, en tus canciones de, de basarte en situaciones, en ya tener a alguien que te inspire. Cambia demasiado. Sí. La verdad que cuando las canto y cuando le canto a ella también es especial, es una sensación nunca antes experimentada para mí, así que... Ya. Es lo mejor tener una música inspiradora definida ya. Oye, parece que nos llega un, un saludo Parece sí, que nuestros amigos ya están pidiendo Un saludo a todos los alumnos de primer año de periodismo a, Especialmente Armando Gigli Un saludo para él eh, Se encuentra en nuestro, en nuestro chat Así que lo invito a todos a unirse a nuestro chat A www.tvp.periodismoobligo.com Así que ahí dejo sus comentarios, sus opiniones Todo lo que quieran escuchar en el chat Oye, acabas de hablar de algo sumamente importante en un artista musical. Tu sí. primer disco. Tu primer ¿Cómo disco. va eso? Cuéntanos acerca de eso y si ya tiene algún nombre. No sé, la primicia, la primicia, la primicia acá es la primera. Ah, ya, a ver, <risa> dale, cuéntanos. Bueno, el disco se llama Soñando a Querer. Soñando a Querer. Sí. Yeah. Y el título se debe a que la mayoría de las canciones yo las escribí, como yo te contaba, en un periodo de soledad, como ah, anhelando yeah. tener a ese amor... Eh, soñado claro. Y a raíz de eso quise ponerle ese nombre Aparte me gustaba cómo sonaba yeah. Y bueno, el sentido Que tiene el disco era ese pues, O sea, ahora mi, mi actualidad es otra Pero la Cuando soñaba con tener un disco y, y empecé a crear mis canciones Había vivido esa experiencia de soñar con el Con el amor ideal Y, y quedó plasmado en ese disco que se llama mm, así, yeah. Soñando a querer Oye eh, Cuéntanos Eh, porque bueno, para un disco se necesita mucho trabajo y necesitas colaboraciones O sea, sí. te ayuda... ¿Quiénes son los que te, ayudan, te van a ayudar en este disco? ¿O te están ayudando? Sí, bueno, en principio, por ejemplo, la canción que está sonando de fondo ¿Ya? Yo la grabé en mi casa Ah, ya En un estudio casero La verdad que yo solamente <risa> sé la verdad de cómo la grabé Pero eh, traté de utilizar todos los recursos Y fue de manera autodidacta Obviamente yo solito ahí grabando todo Pero ahora estoy grabando con un músico de acá de la zona que se llama Edgardo Sánchez, ah, yeah. que es un jazzista, un productor musical, y okay. me está como remasterizando todas las canciones, ah, poniendo algunos bien. arreglitos nuevos, mm, yeah. y estoy trabajando con él y la verdad que es, es como gratificante tener la ayuda de otras personas que estén eh, insertas en tu trabajo y te estén dando toda su experiencia para mejorar las canciones. Una pregunta, ¿has teloneado a alguien? O, o, ¿O has trabajado con algún famoso o no sé, algún grupo de la zona? Eh, bueno, la verdad que no he tenido el, el honor de, de estar con, con famosos teloneando Lo que yeah. de verdad sería una gran vitrina Pero el año antepasado estuve con Luis Jara ah, En un yeah. festival eh, Ah, pero qué bien Estuve hablando con él en el hotel, hablando de mis proyectos Él estuvo cantando en, en un festival, Aguas del Bío Bío de la Comuna ah, de Negrete yeah. ya Y ahí estuve de invitado, hice algunas canciones, pero tuve el honor de, de, de comentar y hablar música con una persona como él, que es como un referente mm, también ya. aquí en Chile. Y estuvimos hablando, él me estuvo ofreciendo su ayuda como para difundir mi música, quien dirigirme allá en Santiago, que es cuando obviamente termine mi disco. Mm. Pretendo ir allá a tocar puertas y ojalá se me abran. ya Oye, y cuéntanos, eh, aparte de ese evento, ¿Sí? ¿has participado en otro acá en la región o fuera? Bueno, he tenido varios eventos como de carácter privado, algunos festivales acá en Concepción también, pero un evento que marcó como un antes y un después en de mi carrera fue el festival de la voz acá en la universidad, UES se canta. Ah, ya sí, sí me acuerdo. 2008, en donde me habían invitado como jurado. ¿Ya? De la competencia y también como artista invitado Ah, ya yeah, yeah. Ahí hice mi concierto, me fueron a apoyar mis compañeras Algunas personas que Oye, me conocían Oye, sí, respecto a eso, el apoyo de, de la gente De tus compañeros y, y, no sé, de la gente que te conoce ¿Cómo ¿Sí? ha sido? Espectacular Ya. Yeah. La verdad que ese día yo me llevé una sorpresa inmensa Por ejemplo, la misma canción que estábamos escuchando Bueno, que estábamos escuchando yeah. La coreaban de una forma ah, como que yeah. fuera una canción masiva ya yeah. Y... Y bueno, fue gracias a la difusión que, que mis propios compañeras amigos que me conocían, hicieron como por Messenger, eh, mandando sus canciones por correo, descargándolas de mi sitio web de, en internet. Yeah. Oye, y eso, ¿cuál es tu sitio web? Para Bu que la gente sepa y pueda entrar y conocerte un poco más cerca de ti. Es un sitio que, bueno, está el My, MySpace, yeah. que es MySpace Slash Dime de Una Vez. Ya. Yeah. Ahí hay varios links también que... que dirigen al, a mi sitio web oficial, que es un poquito difícil de letrarlo, así que mejor que, que pongan ese. O también en YouTube pueden poner Jorge en El Gallinero, Jorge, ah, USC yeah. Canta. Okay. Y ahí aparecen como todos las de derivaciones ¿Cómo el apoyo la U? Muy bueno. ¿Sí? Sí, la verdad que a raíz del, del festival del año pasado, el director nacional de los asuntos estudiantiles, Pablo Desbordes, ah, me ofreció la ayuda de financiar el disco. Ah, ¿sí? Sí, en Oy, Santiago. Qué buena. Yeah. Así que este año vamos a, a ir a en vacaciones de invierno a, a grabar allá algunas cosas, a terminarlo y obviamente sí. nutrirnos de toda la, la experiencia de, de las personas de allá, ingenieros en sonido, músicos, yeah. para mejorar todo, todo el trabajo que estamos haciendo acá en, en Concepción. Oye, ya yeah. Jorge, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes también. Que te vaya súper bien y ya saben que ahí... Eh, da de nuevo tu MySpace para sí, que la ya, gente sí tanto pueda... invitados para que escuchen las canciones de Jorge así que Jorge danos tu MySpace para que nuestros auditores se deleiten <risa> <risa> bueno y pueden bajar las canciones en wwwmyspacecom dime de una vez Bien. es el nombre de una canción mía okay. y ahí pueden bajar las canciones y también ahí hay links que los pueden dirigir a otros a otros sitios y algunos videos que tengo en, en la web Bueno. gracias Jorge por habernos acompañado Oye, y gracias. presenta tu próximo tema que por lo visto ya el nombre de amor lo <ríe> tiene impreso, así que yo creo que ese es especial para tu bolola, sí. dedicado completamente completamente, este ya. tema yo lo escribí como a los 13 años y, y o sea, bueno, ahora ¿verdad? se transformó en el single el sencillo de mi primer ya. disco, eh, se llama Te amo, así ya. que para que todas las auditoras románticas y auditores románticos se las puedan dedicar o, o escucharla y, y ojalá les guste Aquí yeah. va, te amo. Mi salida eres mi razón de ser Te amo, amo tanto que sin ti no sé vivir Te extraño, echo de menos tus caricias y tu voz Te oro, te oro tanto que por ti solo para mí. Eres mi vida, mi salida, eres mi razón de ser. Te amo, te amo tanto que sin ti no sé vivir. Te extraño, yo de menos tus caricias y tu voz. Te adoro, te adoro tanto que por La radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Regresamos al otro bloque de USS en Onda y seguimos con don Felipe Jiménez alias Pipón. ¿Qué nos trae hoy día Felipe? Bueno, eh, ya escucharon la entrevista de Jorge, un músico de nuestra universidad. Sí, así que apoyo para él y métanse a su MySpace. Y ahí pueden escuchar sus temas claro. Bueno, Romy, te traigo casi pura noticia fresquita de concierto para todos ah, los chicos Ah, ya, qué bueno, ya, esto me gustó Ya, mira, la primera noticia, The Petsmode, viene a nuestro país Muy bien The Petsmode es, bueno, tú ubicas algo, tú ubicas sí, cerca de Sí, algo escucho, sí, sí Ya, mira, The Petsmo nuestro amigo de ThePetsmode.cl nos confirmaron Que el 15 de octubre de este año En su, en su Tour eh, eh, Tour of the Universe eh, Del 2009 eh, Se presentarán aquí en Chile Como dijimos, el 15 de octubre del 2009 En Santiago sí. eso sí Por supuesto, mira, todavía no está eh, Claro en qué estadio se va a realizar ah, yeah. Tienen dos opciones donde se presentó Kiss, que fue en el Municipal de la Florida Y en nuestro clásico De conciertos, el Movistar Arena Así que mira, te voy a dar, dar algunas fechas para los chicos se ubiquen Así que tomen lápiz y papel ahí para anotar las fechas de estos conciertos Están concertos? ahí, mira, lo que sí no se sabe eh, es porque tú sabes que está todo este tema de la fiebre porcina Porcina, sí Exacto, pero igual no se han cancelado las fechas en países como México, o como Ciudad de México Que van a estar el 3 de octubre Ah, y igual el 4. van a estar Exacto, no se sabe, o sea, hasta el momento no se han cancelado. Claro. También en San José, en Ciudad de Panamá, en, en, en Caracas, en octubre. Dentro de toda, en todo octubre, su, su gira a Sudamérica es, empieza el 29 de septiembre en Monterrey, en México. Y termina el 20 de octubre en Río, de Janeiro. pero Y el, como dijimos, el 15 de octubre va a estar aquí en Santiago Qué de bueno Chile. Qué bueno que estemos un centro de este tour de The Así que todos los fanáticos de la música de The Mode ya saben chicos, 15 de octubre eh, está confirmado por ThePetsmow.cl. Qué bueno. Así que, y ahora pasamos... ¿A otro tema, tenemos ¿A otro, otro tema? tema ya, pero antes de ir al otro tema, les cuento: para los que están conectados en nuestra página, eh, participen en nuestro chat, déjenos sus posts, sus comentarios, todo lo vamos a leer acá en directo. Así que, Felipe, vamos con el otro tema. Ya, eh, la siguiente no es una muy buena noticia, Romy. ¿Qué pasó? De Rasmus, tú ubicas de Rasmus, sí, eh, por su jóvenes. tema más conocido acá en Chile, bueno, tienen varios, pero Index Shadows, que es el que está sonando, cancelaron su, su presentación. Acá en Chile Que se iba a realizar este viernes sí, En el Teatro Caupolica Mira, todo eh, la productora de, de este show de Erasmus Acá en Chile, que es Fénix eh, Nos inf informó que en la mañana eh, O sea, informó esta mañana que la banda suspendió definitivamente respecto otra vez al tema de la de la fiebre porcina Seguras malas noticias nos trae eh, esta fiebre exacto. porcina nada más el, suspendieron la fiesta en Sudamérica así que chicos eh, la gente que iba a ver a The Rasmus no va este viernes Pero para que sepan hoy día se, se devuelve todo la, la plata, dineros, toda la plata, toda la plata. Ah, ya muy Y bien. para que sepan tienen que ir a punto ticket, tiendas Ripley, Cinemark habilitados o llaman al 600 462 6000. Así que chicos que iban a ver a De Rasmus, no, no se preocupen porque no se les van a devolver la platita. Exacto. Así ya. que eso. Y ahora sí, volvemos con las buenas noticias. Ah, ya, esto me gusta. Sí, no me gusta las malas noticias. Así que tú sabes no? que Una banda muy conocida Se presentó hace... Sí, ya estamos escuchando el tema de Mucho fondo tiempo. Vuelve Coldplay A Chile Mira, eh, por fin de nuevo Va a presentarse Coldplay Y claro, lamentablemente Que la noticia mala Respecto a esto Es que ellos querían hacer su concierto en el Estadio Nacional Porque sí, sí, por, tú sabes que play. los conciertos de Coldplay son masivos, masivos Completamente pero masivos Pero ne negaron la, la autorización porque sí. está para la, para la fecha que se querían presentar ellos Que es el 15 de noviembre sí. de este año está ocupado el Estadio sí. Nacional Seguramente un ah, partidito de fútbol que embarró la, este concierto masivo de Coldplay Así que, pero se van a presentar Bueno, otras opciones que tienen Pensada, como siempre Para los conciertos grandes, es el estadio Que dijimos, el Estadio Municipal de la Florida Que es grande, pero tampoco poco está Un concierto de Coldplay Y Lo otro, Movistar Arena. Romy, parece que tenemos. Sí, un saludo saluditos, saludos. primero que en todo, un saludo a nuestra compañera Macarena. Muchos besitos para ella que nos está escuchando, está quien está plateando con nosotros. Y tenemos una visita acá en el estudio. Ella es Gisela Morelli, de primer año de periodismo. Igual muchos saludos para ella, y qué rico que nos vino a visitar hoy día. Ya, Saludo a todos los chicos ahí de periodismo y de la Universidad San Sebastián. Otra buena... No ah, y terminar de informar que el bueno el 2 de diciembre de este año para todos los rolleros AC/DC se presenta y comienzo del 2010 puede que venga Metallica. Así que ya saben a todos los rolleros ahí. ahí. Eh, power, vayan a ver a Metallica. Ya, yeah. chicos, se viene la siguiente noticia. Otro concierto en Chile, confirmado. Muchos conciertos este año. Este ah, esta, ha dedicado banda esta, esta banda esta esta, vaga, esta banda, perdón, es fanática de... The Cooks, o sea, fanática de la Maquita, de Cooks. Así que Maquita, pon mood para las orejitas porque el próximo 13 de junio se presenta The Cooks en Chile. Mira, lo, el sitio de la productora de G Medios confirmó que se presentarán en el Teatro Caupolicán y eh, como parte de su gira promocional The Kong, su último trabajo. Con este da por cerrado el anuncio y estamos a la esfera de la venta de entradas. Ah, ya, ¿tiene los valores de la entrada? Ah, ya, muy Tenemos los valores de Tenemos que decir entonces. primero que la venta empieza el domingo 26 de, de este, este mes de, este mes ah, de mayo. Ya, ah, ya, no, perdón, entonces. el mes de mayo. Ah, ya. Y a través de Punto Ticket, tiendas replay habilitadas, call center, que es el 600-462-6000, que ahí mismo pueden... Recuperar la plata, como dijimos, del concierto de Erasmus. Y para la gente que, tenga, que pague con tarjeta replay, tiene un 15%. Ah, ya me voy a ir al tiro entonces a comprar mientras para decupas. Para que sepan, Maquita, atención: para las orejas, Palco se encontrará a 32 mil pesos y con el descuento Ripley, 27.200. Cancha, 22.000 y con el descuento 18.700. Platea baja, 16.000 y con el descuento 13.600. Y platea alta, 12 luquitas y su descuento 10.200. Ah, súper accesible estos precios así que vayan desde ya reservando sus entraditas para ir a ver a The Cooks porque están súper baratas. Ya, pasamos ahora a un grupo un grupo fanático, o sea, yo soy un fanático número uno de este grupo, que es el grupo Ataque 77. Ah, qué grupo! Un grupo del recuerdo. ¿Tú ubicas el grupo Ataque 77? Sí, cuando estaba en el colegio eras fanática. ¿Cómo no recordar aquellas canciones? Exacto. Yo hace mucho, mucho tiempo, igual ahí uh, cuando estaba en la media vibrando con Ataque 77, no, no, no soy tan viejo, pero, pero <risa> igual, Ataque 77... Te voy a contar un poco acerca de eso. Ya cuéntanos de Ataque 77 que no en este grupo. es una banda punk rock, de las más importantes e influyentes en Sudamérica y formada en Buenos Aires, Argentina en 1987. Ya había nacido, pero está chigurito Ay, cuando pequeñito. yo nací entonces. Exacto, para, para tu nacimiento se formó Ataque 77. Los actuales integrantes son Mariano Martínez en voz y guitarra, Leonardo de Seco, batería y Luciano... Caglione en bajo Mira, la banda se formó Como un grupo de amigos que se reunían a tocar Sus canciones favoritas Y bueno, y hacían covers De, de, de Ramones yeah. Que es su banda influ eh, in, Número uno, o sea Su influencia, su influencia. mayor viene de, de, de Ramones es, Sí, pues, punk, puro punk Los claro. Ramones Así que, eh, bueno eh, Como podemos decir, Ataque 77 No solamente bueno, tiene canciones como, como suele suceder del punk rock Que, ¿Sí? contra el gobierno sobre la sociedad pero también eh, la diferencia con los demás grupos panrock es que también tienen muchas historias de amor sí así que eh, ellos lanzaron al escenario con el mismo estilo de la música panrock y letras eh, con contenidos como dijimos sobre el pro proletariado que son la, el tema de los de los obreros los trabajadores las claro. la fábricas y eso y bueno como dijimos claro, temas letras de amor ya Romy, se viene Lo que tenemos que traer viene. siempre Siempre aquí tenemos ah, el top 10 ya, los De top los billboards De este abril 2009 Los temas más escuchados Los mejores temas los trae aquí Felipe Esta semana Bueno, nos vamos en el puesto número 10 Con Lady Gaga Y Colby O'Donis Y Just Dance Eso ha sido Lady Gaga con Colby O'Donnell's Just Dance Y ahora nos vamos al puesto número 9 Donde se encuentra el señor Kanye West y Heartless Y en el puesto número 8 se encuentran unos románticos de la música Anglo Y el grupo de Frey con You Found y román en el puesto número 7 se encuentra soldier boys y sammy con el tema kiss me through the phone baby Y en el puesto número 6 nos encontramos con la señorita Britney Spears y su tema Circus y en el puesto número 5 nos encontramos con la señorita Kelly, Kelly Clarkson y su tema My Life Will Suck Without You Y pasamos a los cuatro principales de nuestros top 10 y en el puesto número 4 un clásico T.I. Eh, con Justin Timberlake y Dead and Go. Y nos pasamos a los tres primeros. En el puesto número 3 se encuentra The All American Rejects con su tema Gives You Hell. Y ahora en el puesto número 2 bajó al fin, Romy. La señorita Lady Gaga bajó del puesto número 1 al número 2 y su tema... Poker Face. Y pasamos al puesto número uno, donde se encuentra el hip Florida y Right Round. Bueno, ahí teníamos los Top 10 de Billboard que trajo Felipe Entonces los vamos a repetir para todos los chicos que no alcanzaron a escuchar estos 10 temas En el puesto número 10, Lady Gaga con Colby O'Donis con el tema Just Dance Después en el puesto número 9, Kanye West con Heartless En el puesto número 8, The Fry con You Found Me En el puesto número 7, Soulja Boys Say Me con Kiss Me Through the Phone En el puesto número 6 Britney spear con Circus En el puesto número 5 Kelly Carso con My Life World Suck Without You En el puesto número 4 T.E. con Justin Timberlake Dead and Gone En el puesto número 3 The All American Reyes con Give Your Hell En el puesto número 2 Lady Gaga con Poker Face Y en el puesto número 1 Florida con Ray Grau Recuerden chicos que estos es son los top 10 de Billboard Ya saben, si quieren volver a revisarlo en, pueden entrar a www.billboards.com Y ahí se encontrarán con el ranking de cada mes y este ha sido el ranking de abril Bueno chicos, ahora eh, los voy a dejar con un tema eh, quieren mandar algún saludo? No, les quiero recordar que pueden entrar a nuestra página www.tbp.periodismo.obligo.com ahí pueden chatear con nosotros y nuestro grupo en Facebook, USS en Onda nos agregan y nosotros ahí estaremos. Bueno chicos, ahora los dejo con un clásico, Ataque 77 y no me arrepiento de este amor. La radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián Y ya estamos en el último bloque de nuestro programa USS en Onda, tu recreo universitario Y ya se encuentra a mi lado don Nelson Ojeda y don Arturo Hernández Que nos traen todas las noticias de deportes para que ustedes se informen ¿Cómo te va Romina? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, súper bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí informándome todo lo que ocurre con el deporte nacional y los, los deportistas chilenos que están triunfando en el extranjero. Ah, qué bueno. Y además tenemos. ¿Gigerson, la... cómo está, Obviamente, pues... hola, ¿qué tal? Romina, Arturo, Don Rafa, ¿cómo están? ¿Ah? Un saludo afectuoso, obvio, a toda la sintonía de UCS en onda que están conectados, están pegados al chat, ¿ah? me estoy dando una vuelta. ¿Sí? Y están bien. pegados al chat. Eh, algunos amigos, así que dejen sus comentarios Saludos, sí, El puesto parece en sol Sí, hay uh, un, un cambio, ¿eh? fue una un, un, un un un un un decisión de camarín, de camarín. Parece <risa> no, Está bien, todos tenemos que ir rotando sí. eh, Arturo, parece que como siempre Bastante movimiento acá en, en el ámbito deportivo Sí, sí, como, como dimensionante Un deportista triunfando en el extranjero Tal es el caso de Francisco Chaleco López Él está participando En el, en el Mundial de, en, el, en el Rally de Túnez, Rally de Motos ¿Ya Y él completó su mejor presentación en, en el rally al lograr el segundo puesto en la séptima etapa. ¿Segundo puesto? ¿Notable sí. participación entonces? Notable porque ya él en esta etapa superó a los dos líderes en esta etapa, que son, son Marc Coma y, y Cyril Diprés, que son dos motoqueros reconocidos en el Tour. En la, en la prueba que se recorrió en la localidad de, de Brac y, y Quariat en, en, un, en un tiempo de 4 horas, 42 minutos y 42 segundos. Terminando a cuatro minutos del vencedor que fue el español Jordi Viladoms. Con esta parte, la, las declaraciones que él tuvo fue que encontró una, una carrera trabada, la, fue muy técnica y en la cual él, él se encontraba con Viladoms muy alejado de los punteros. Pero en un momento los, ambos lo los superaron y un momento en que eh, Panchi, eh, Panchito López estuvo primero. Juega lo que... Le, ...le significó restar distancia sobre los punteros. Eh, ahora lo que él tiene que enfocarse es mantenerse tranquilo... ...ya que la, las etapas que se vienen ahora no son no son conocidas para él... ...pero sí para el resto. Así que él tendrá que mantenerse enfocado y concentrándose. La próxima etapa que será mañana... ...que será una etapa que comprenderá 51 kilómetros... ...con, con los primeros 30 entre las localidades de Libia de, de Cuerat... Y la, ...y la ciudad tunecina de, de Gabyat. Luego un especial de 365 kilómetros hasta Naut para terminar con 106, más en el lance hasta Kuwait. Todas las posiciones del, de la, la clasificación general del, del Rally de Túnez, que marcó, como ya he mencionado, con 18, segundos, con 18 minutos, 2 horas, 38 minutos, 18 segundos. Luego Ciril Libresco al mismo tiempo con 45 minutos, 34 y luego... Chaleco López con 19 minutos a 3 segundos. A 30 segundos los punteros. Super cerca anduvieron entonces. Sí. Así que ahora esperar nomás que él dé buenos resultados. Otra noticia es que igual estuve al pendiente fue la, la elección de la Federación de Tenis. Ah, sí, esta elección donde se presentaba Jaime Fillol, sí, que, que es el, el director del torneo de del Mar. Claro. Hubo, bueno, la... La elección arrojó que la, el oficialismo triunfó sobre la, la oposición, pero no quedó muy bien claro para la oposición que si el triunfo fue valero o no, por lo que se llamó al Tribunal de Elecciones para corroborar la, la elección. Lo que emitió el comunicado fue que todo el proceso eleccional de la Federación de Tenis de Chile fue dirigido, controlado y observado por, por su respectivo tribunal, en el que estuvo a cargo el recuento de votos, ...sin participación de alguna... ...por ninguno de una de las listas... ...y el resultado final de la elección... ...fue 11 a 5 para la... la, la actual... ...dirigencia... Dirige, eh, ...11 votos contra 5 votos... ...sí... ...recordemos entonces quién salió ganador... José Hitzberger. ...el, el anterior eh, director que se mantiene en el cargo... Ah, a, okay. mi, ...a mi opinión no me gusta Gisberger... ...no ¿por qué? porque... ...porque ah, en, su, en, su, en su mandato... Ha estado todo lo que sea en todos los temas que ha tenido el, el tenis, la, la decisión de la cena en Tofagasta para, para el encuentro contra Australia por el repechaje, que se, eh, fue una problemática entre la, entre la municipalidad, y la, la dirigencia del tenis, también se metió en político dentro del cargo, así que me, me pareció súper como enredado el tema y la Y yo, yo hubiera preferido que James Figueroa hubiera tomado la rienda del tenis chileno, porque a mi juicio tiene que ser él. Sí, hubiera sido bueno igual ver otra cara ya. en el ámbito del tenis. Ahora vamos, vamos a hablar oye, de... Oye, perdón Arturo, oye Romina... Cuéntame eh, Nelson. Por estos días está haciendo bastante noticias, eh, está causando revuelo en la opinión pública, tanto chilena como internacional, el tema de la gripe porcina. Claro, ya hablamos sí. anteriormente noticias que nos trajo Nacho sobre esta fiebre. Y por supuesto que la gripe porcina tuvo repercusiones en el ámbito deportivo. Te cuento que También. la Concacaf, claro, la Concacaf eh, suspendió el ente rector del fútbol del norte y el centro de nuestro continente. Decidió suspender la final de, de la Liga de Campeones de, su, de los clubes. Además, canceló hoy las la finales del torneo Fútbol Sub-17. Este torneo que. que está entregando cupos al Mundial de la, de la categoría para, hacia el Mundial de Nigeria y aplazó la final de la Liga de Campeones de Clubes a raíz del brote, como te decía, de gripe y de porcina que deja hasta el momento 149 fallecidos y probables 20 confirmados en México. Un, un dato que la, la final de la, de, la, de, la, de la Champions de la CONCACAF está prefija para mañana. Mañana a las 20 horas, pero se cambió para el, para el día 12 de mayo. Entonces, hartas consecuencias nos está trayendo esta gripe. Aunque esté tan lejos, igual nuestro país se ve afectado por esto. Sí. ¿Qué más nos cuentan, chicos? Eh, te, voy a traer de, te voy a hablar de un... De vamos el... a seguir dando en el polideportivo. Al, al último vamos a rematar con un fútbol chileno, ya sea primera A, segunda y tercera división. Recordemos que... Acá en USS en Onda estamos con un perfil regionalista y ya que están haciendo presencia en nuestros clubes en las tres divisiones, hay que darle cobertura. ¿Hay un saludo por ahí? Sí, tenemos un saludo a Terita que está conectada a nuestro messenger. Un besito súper especial para ella. Ya, voy, voy a hablar de lo que ocurrió en el domingo pasado que fue, que fue la consolidación de dos, de dos deportistas elite. Por un lado fue la, la victoria de Rafael Nadal en el torneo con Diego donde en la final él derrotó al, al español David Ferrer, quien había derrotado a Fernando González, que Fernando González había llegado a semifinal del torneo. David Ferrer le ganó y Rafael Nadal, obviamente, el rey de la arcilla, recobró su, obtuvo su quinto título consecutivo en Barcelona. Y además, y por otro lado, Sebastián Le Quien quién se coronó ganador del, del rally de la en el rally mundial la estaba en Argentina. Como ya te digo una vez que, que un chileno iba a participar él lo él no, no terminó la, la competencia por problema en, en la máquina. Así que Rafael Nadal y Sebastián Leff siguen demostrando por qué son en sus respectivas categorías el número uno del mundo. Oye, ah, Usain Bolt bueno. también ¿eh? hace poco lo estábamos nombrando que Usain Bolt. Reconoció que era consumidor de marihuana, según él es una costumbre de lo más normal allá en la isla de Jamaica. Y, pero hoy por lo visto tenemos noticias positivas con este astro que dejó maravillado al mundo entero en las recientes Olimpiadas de Beijing 2008, ¿cierto Arturo? Como así es, él... él... No parece que tenemos ¿ah? Tenemos un saludo súper especial es para los bomberos de la base naval que están conectados con nosotros, así que un ah, saludo que para los chicos buena. que nos están escuchando. Oye, allá la compañía número 7. <risa> sí, allá la compañía número 7 de la de los bomberos de la base <risa> naval <en Alto> Talcahuano. <risa> Hay un tulio un mechón de periodismo, sí, ¿eh? Otro Asisto, más Miranda. También un saludo un para Rita, un saludo para ti Insecto. Seguimos Pero, entonces con las noticias típicas. el tema que el, el Usain Bolt el jamaicano Quien, quien cronometró 9,69 segundos en la, en la carrera recién plano en los Juegos Olímpicos Su meta es bajar esa, esa, ese, ese récord ¿Ese registro? Ese registro, lo quiere bajar a 9,5 segundos Bastante exigente, ¿eh? Uno ve como un par de... De, un, de ese, claro, un, un flash en, en el tiempo, pero hay que trabajar bastante Esa es su meta, él la quiere lograr en los, en los campeonatos mundiales que se realizarán en, en Berlín en, en, en agosto de este año Y ya su, más, su, su mayor meta sería dejarlo en 9.4 segundos ya. Oye, nos siguen llegando saludos, pero tenemos una... Todos conectados hoy día, WSS en Onda, un saludo para la Lu que está conectada en nuestro chat Un besito también para ella ...que es de primer año de periodismo... Yeah. ...continuamos Oye, entonces... ...claro, ahora nos vamos con... ...lo que compete a la redonda emoción del fútbol... ¿eh? ...tanto... Eh, ...pero sentándonos en el fútbol chileno... ...vamos a repasar las tres divisiones... ...del fútbol profesional... ...como el de tercera división... ...porque ya van dos fechas... ...del campeonato tercera división 2009... ...y recordemos los resultados... ...de la décima cuarta fecha de torneo de apertura 2009... ...de la primera división... ...en el municipal de Concepción... Arbitró Don Enrique Osez, hay que decirlo, bastante pupérremo okay. desempeño. Universidad de Concepción 1, Universidad de Chile 1. Fui a, yo fui a ver el partido ¿Cómo tú? y como te decía, mayor no. protagonismo fue Enrique Osez. Se comió bastantes amarillas y por ahí un discutible penal. En sí, entretenido el partido. Hubo un momento en que la de se pudo haber conseguido algo más en el marcador. Recordemos que estamos en la sección de deportes con Nelson Ojeda y Arturo Hernández Para los chicos que se están recién incorporando a nuestra señal Estamos con todas las noticias deportivas en el, También en el Monumental, el resurgente Colo Colo, por llamarlo de una manera Empató 2 a 2 con Guachepato, viniendo un equipo, viniendo atrás Ese, el, el, Con arbitraje de Álvaro García ¿Repuntando entonces está Colo Colo, chicos? Oh, Por no. en, como final de cumbia. No Eso, más. ahí eh, nomás no diciéndolo. Te atrepica <risas> no el indio. Ojo. En el Tierra de Campeones dirigió la brega don Eduardo Gambúa. El resultado Iquique 3. Ojiguen de Rancagua 1. En la cisterna con dirección de árbitro Patricio Polic Palestino 1. Rangers 0. Estadio Bicentenario de la Florida. Francisco Camaño dirigió Aurax Italiano. Cobres lo ha resultado 0 a 0. En el, en el en el En el bicentenario. En el, ah, no. En el Nesoña, Hoyarzun, en, en Chillán, Nublese uno, curicó uno. Ahí hubo media. Hubo una. Una media pica porque el partido era, era atractivo. Bueno. Oye, este es un viejo clásico. Sí, ¿eh? La es que lo... los medios de comunicación de la... nacional, no, los que están en Santiago, no le hayan tomado el peso a este partido. Es un clásico, viene una historia desde de tercera división. Recordemos que cuando.. se ascendió a segunda división, la final fue con Curi y desde ahí que hay una hay un morbo. riña entre ambas hinchadas. En la portada, Carlos Chandía, Don Carlito Chandía, dirigió la briga de la Serena con el Chaco Morrin. Este Chago Morrin que toda la fecha está goleando la Serena 1, Santiago Morrin, la escuadra microducera 4. Y en el último partido en el San Carlos de Aboquino con una, con una trifurca ahí con, con Herido y todo. La Católica 1, el líder Unión Española 1. Y suspendido en el Saucelito, Everton con cobrasal arbitraba el partido de Don Guido Aros. Y por la segunda división, recordemos que Naval, el, acá en la zona, el viernes por la noche empató 1 a 1 con Coquimbo. La escuadra de Marcelo Miranda sigue regalando el Me primer anda. tiempo. Y el día domingo, Concepción cayó 1 a 3 ante la escuadra Caturra de Santiago Wanderers, uno de los punteros. En la tabla de posiciones No sirvió mucho que lo den el técnico a Concepción Que decían que el técnico de, de, de, Técnico nuevo gana No, claro. no sirvió esa vale. ley ahora Ya, y nos vamos con la próxima fecha Del fútbol profesional De la primera A Se abre el día sábado, 15 horas En el Municipal de Calama Cobrelovas con Colo-Colo Partido que transmite el CDF El mismo día, una hora más tarde En el Cobre en el Norte Cobre Sal contra Quique Jornada Sabatina, 17.30 horas Estadio Nacional, la Universidad de Chile de Marcarian recibe a la Serena. Partido que transmite el canal del fútbol. A la tarde en el Municipal de Collao, Guachipato contra Ñublense. Este partido va lo quisiera estar... ver, ¿ah? ¿eh? Sí, va... estaría bueno verlo. También cerrando la jornada sabatina en el Estadio Sao Salito, Everton de Viña del Mar recibe a Palestino. En la jornada dominical a 16 horas en el fiscal de Tarca. Rangers contra Audaz Italiano. A las 16 día domingo, Estadio Nacional Santiago Morren con la Católica, partido que transmite CDF. Yo le diría partido la fecha, porque si Morning gana y si dan algún resultado, Morren podría estar prácticamente clasificado a la Copa Sudamericana. Correcto. Una hora más tarde, en el teniente Rancagua, O'Higgi contra Curicó. Oye, si también, también atractivo partido. También ¿eh? Eh, entre regiones. Yo prefiero transmitir ese que es el que le voy a nombrar a continuación. Yeah. Aunque esté uno que está dando la sorpresa participando. Estadio Santa Laura, 18.30 horas. Unión Española con la UPE, en que esto transmite el CDF. Y recordemos que en la tercera división ya Arturo Fernández Vial. Eh, ganó a Deportes Valdivia el domingo a las 12 en el Municipal de Concepción 2 a 1, derrotó a la escuadra de Don Eduardo a Pablaza Chacana, Chacana a los del Torreón un partido, yo te digo que Fernández Vial, el primer tiempo no juega nada wow. el segundo tiempo sin un cambio de 180 grados eh, la escuadra aurinegra fue el único equipo que está dentro del terreno de juego Y como dijo el autor del gol de la victoria, eh, Luis Brito, que el año pasado jugó en Valdivia. Eh, este partido, el primer tiempo fue malo, pero él tenía la fe que en el segundo. Podían remontar, igual estaba contento por su primer gol y por sus compañeros. Eduardo Pablaza, el técnico del club del Almirante, por su parte dijo que eh, lo fundamental fue la charla del entretiempo. Tuvieron una plática donde salieron los resultados. Él pudo ver a su equipo, el mismo Fernando Vial que enfrentó a Iberia la primera fecha, el mismo Fernando Vial que jugó la noche aurinera ante Deportes Concepción. pasado por sus errores para que se haya andado el rival, según Don Eduardo Apalaza Chacana. Pedagogo de historia Nunca he ejercido pero es pedagogo de historia Oye, un dato ayer, Chile agónico Triunfo ayer sobre, sobre Ecuador eh. claro. 1, a 0, 1 a 0 Al minuto, no, al minuto 90 Ahí no estaba no. entonces los panoramas Para estas fechas deportivas Que nos, trae, nos trajo Nelson Y Arturo en el día de hoy Oye, no fue un detalle, también eh, hay dos partidos Uno ya lo nombramos para este fin de semana Acá en la zona Huachipato Ñublense en el municipal Día sábado de las 18 y en Coronel no, Estadio Federico no, Schwager no, a las 15.30 no, horas Naval de no, Alcahuano con Luta no, Schwager no, no, no, en no, no, Federico Schwager, ya lo decía, 15.30 horas día domingo que quede bien marcadito, hoy eh, vamos a ir con un nos tema, nos vamos con un tema, sí. presente claro. usted pues Nelson si sí, sí, nos vamos, sí, vamos sí, a ir con sí, un loco. tema, antes nos empezamos a despedir, cierto Arturo nos despedimos, que todo les vaya bien nos controlemos la gracias chicos por haber estado acá hoy día entonces, gracias. claro así que el saludo a toda la audiencia deportiva de UCS en Onda, esto es Matiz Yahoo, será hasta una próxima oportunidad. Chau. We will return with no delay. Picking up the bounty and the spoils on our way. We've been traveling from state to state, and them don't understand what they say. Three thousand years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land or the sea and the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if I forget yo. you, fire not gun come from it. Huh? Jerusalem, if I forget. And a crown of glory, years gone by, about 60 burning up uh, yeah. in the century. And I guess try to joke, but they couldn't choke me. But that night now uh, I will not fall asleep. And I'm come overseas. Yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name and your identity. I'm afraid of the truth and our dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of their family tree, don't you know? It's not the way to be, Jerusalem. If I forget you, fire n' come from me Jerusalem. If I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem. If I forget you, fire not gun come from me tongue. Jerusalem. If I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. up in these ways and our world's gone crazy yeah. them don't know with just a face case of the simon says if i forget the truth then my words won't penetrate babylon burning in the place, can't see through the case chop down all of them jersey ways that's the price that you pay for selling lies to the youth no way not okay oh no way not okay ni de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián y lamentablemente ha llegado la hora de despedirse de nuestro programa USS onda así que los invito para el próximo jueves a escucharnos Hay que, que todas las chicas dar el, el, el paso que todas las admiradoras del fan club de Pipón, ahí voy a estar yo de locutor el próximo jueves así que sí. ya saben chicas un saludo para toda la gente del chat Que estuvo fielmente escuchando todas nuestras secciones para los admiradores de la Romy, no vamos a dar nombre exacto, pero sí tiene ya admiradores, Romina, así que en una de esas se nos va de locutora permanente. Así que ya están invitados para el próximo jueves. A las 15.30 horas Chicos, acuérdense de Romy, por favor, las páginas Sí, eh, www.ussenonda.blogspot.com Nuestro blog para que ahí también posteen y revisen nuestras noticias que hablamos hoy día Nos busquen en nuestro grupo de Facebook Y la señal en vivo Claro, en www.tvperiodismo.obligo.com Eh, van a la pestañita señaló en vivo y ahí nos pueden ver a través de... Y pueden chatear con nosotros, mandar sus saluditos y si quieren pedir algún tema, ya saben, en nuestro blog o en el Facebook. También les voy a contar que mañana se repetirá este programa durante toda la mañana para las personas que no nos pudieron escuchar hoy día. No escuchen mañana durante toda la mañana. vamos a estar saliendo y también al aire. con todos los todos bueno también darle una bienvenida a nuestro programa a nuestros los programas que están que son hermanos de nosotros y por qué no decirlo nos copiaron ahí al minuto 10 en radio que el Rafa está cambiando la cara así que ya sabes no pero los chicos lo están haciendo súper bien escuchamos es parte programa, de nuestra programación radial en el que... programa salió muy bueno así que gran, un gran saludo a los chicos de Primero y Rafa minuto no se nos que va el lunes a las 16 horas. Víldoso quiere que... mandar un, un saludo también. Sí, lo que pasa es que en, en el chat están diciendo que nuestra nueva <risa> Romina tiene admiradores que son los mencionados Fuat y Cristóbal. Así que le mandan muchos saludos que están muy contentos con. Ah, muchas gracias por los saludos. Igual saludos para ellos. Así que los esperamos a escucharnos el próximo jueves. Sí, por eso nervioso, Romi. Así que ya chicos, chao, chao. Y nos vamos despidiendo. Hasta la próxima chicos Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián.